Está con nosotros Ana Paula Milo, concejal de Granadero Baigorria. Hola Ana Paula, ¿cómo estás? Franco te saluda. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día. Eh, bueno, ¿cuándo te enteraste de, de esto y qué fue lo primero que pensaste? No, en realidad, bueno, anoche nos fuimos a dormir todos muy contentos con, con cómo había quedado el mural y, y la, la actividad, cómo había salido, y bueno, hoy nos levantamos cuando nos levantamos a primera hora tomamos conocimiento de que ya había sido pintado. Nos habíamos eh, enterado nosotros, y quería preguntarte para comenzar esto, que había un, un, pro, un proyecto o una idea de, de, de algún concejal de Baigorrea de hacer otro mural ahí, en el mismo lugar. Claro. Sí, todo este tema empezó cuando eh, en una reunión de comisión de, de medio ambiente de acá en el Consejo, una de las concejales es de, de Lari, Graciela Bordón, comenta que tiene una propuesta para trabajar el reciclaje con las escuelas, lo cual nos pareció muy bueno y, y de hecho o sea, eh, mi manera de trabajar y la de mis compañeros es que cuando hay un proyecto que realmente valedero, o sea, no importa quién lo propone, siempre se intenta acompañar, eh, por lo cual pareció un proyecto que estaba, que estaba bueno, pero bueno, el remate fue que eh, la, la, la actividad de reciclaje va se a ser en el morable néstor de la entrada y bueno ahí obviamente es donde donde posicione mi postura en contra de esta cuestión pero digamos también me parece importante que nos dejemos de lado eh, en esta discusión a néstor de hecho nosotros la, la actividad de ayer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 Digamos, un hecho aberrante, esto es irrepudiable, ¿no? Esta situación. Me parece eh, muy bueno el enfoque que vuelve a hacer lo que significa el mural S, claro, es así. Ahora, ¿ustedes piensan que alguna gente de Baigorria o tienen idea de, de qué lado viene, alguna sospecha? ¿Qué, qué piensan de eso? Mirá, eh, sospechas siempre tenemos todo uh -huh. lo que pasa que no se puede ni, ni acusar a nadie, sí. ni, ni nada, porque bueno, en realidad no no tenemos prueba, creemos que es de Baigorria, pero tranquilamente puede haber sido alguien de Capitán Bermúdez, alguien de Rosario, en realidad no tenemos, lo que sí sabemos es que gente que está posicionada muy enfrente de nuestros ideales, o sea, sea uh -huh. de donde sean, de la parte de la ciudad que sean y del espacio político que sean, sí. Uh -huh. eh,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 Eh, la memoria por los desaparecidos, ¿Eh? o sea, todas esas cuestiones eh, quedan claramente expresadas en donde, lo que tapa la pintura. ¿Y vos tenés pensado en hacer una resolución o algo así en el Consejo repudiando esta actitud o no? Sí, sí, vamos a presentar un, un, una declaración de repudio claro, y una también una contrapropuesta al proyecto, digamos, Eh, todavía no fue presentado formalmente el proyecto que había comunicado esta concejal, pero en el caso de que fuese presentado, yo iba a presentar una contrapropuesta con otros murales alternativos, claro. en donde no necesariamente hay que tapar uno para hacer otro. Uh -huh. eh, porque, digamos, también, viste... Eh, es como controversial, porque sí, la actividad es buenísima, es ¿eh? la promoción del reciclaje y es con la escuela de la ciudad. Uh -huh. A mí me encanta, no quiero boicotear la actividad. Sí. Lo que no me parece es que con esa actividad haya que tapar algo tan representativo como es eh, la bajada de los cuadros que tenemos en la entrada de la ciudad. Ahora, hay un mural antiguo ahí que siempre se hace del, del Che, me parece que está todavía hace tiempo que no paso por ahí. ¿También eso pasarían, pasarían a de huellos, como se dice? Y, si seguimos así, vamos a terminar tapando todo, pero eh, tampoco me parece, digamos, me parece muy ingenuo pensar que, que tapando un mural se va a sí. borrar nuestra historia. Sí, claro, exactamente. No, o sea, la, es, es, la un acto totalmente, es un acto totalmente provocador sí. y que no cumple el objetivo de quienes lo inician. Claro. La frase que ustedes le agregan al, al mural, que es la historia no se borra, sí, es sí. justamente lo que lo que, o sea, lo que que tratan clara, de borrar. Tal, claro, ¿no? tal cual, tal cual, pero viste, esta nueva sí, generación de... Sí. de... Bah, esta no, no es nueva, está sí, eh, nuevamente, diría yo, más sí, que nueva sí. generación de que, de que intenta despolitizar un poco también a la sociedad... Eh, eh, tapar un mural de, de esta envergadura con un, una actividad de reciclaje es como hacer un billete con un yaguarete y no con un personaje de nuestra historia, o sea, Seguro. va en el mismo camino, digamos. Sí, seguramente. Ana, para camino. para cerrar y ya en un enfoque sí. más nacional y si querés eh, latinoamericano, eh, hablábamos con Estela sí. Caloni, eh, una, una periodista que seguramente eh, conocés o escuchaste nombrar, que ahí eh, no tiene que ver con una cuestión de revanchismo solamente eh, nacional, sino una cuestión colonial que viene a, atropellando una, una política latinoamericana. Eh, ¿qué, ¿Qué pensamiento tenés sobre esto? No, no, que coincido plenamente. De hecho, eh, siempre que nosotros hacemos el análisis nacional, no lo podemos hacer alejado de, del contexto continental, digamos, sí. del contexto latinoamericano. Eh, son cuestiones planeadas, cuestiones pensadas, cuestiones generadas uh -huh. y que no pasan en un solo territorio, sino que pasan, digamos, Latinoamérica venía de un ciclo de 10 años de uh -huh. reivindicación de derechos de los que menos tenían, de, de la reivindicación de la industria nacional, de un montón de cuestiones que obviamente perjudicaban. Eh, a, a, a países que, que siempre han manejado todo uh -huh. y bueno, esta es la consecuencia ya han trabajado fríamente todos estos años para poder lograr tener el poder uh -huh. eh, lamentablemente la batalla contra los medios se puede decir que la perdimos porque eh, claramente ganó uh -huh. lo que lo que intentan mostrar y no la realidad de hecho, eh, es la discusión que tengo generalmente con... O a sea, la discusión dentro de la, de la discusión sana de, de tratar de ver de decir bueno apagar el televisor y mirar hacer análisis de tu propia vida, hagamos el análisis de nuestro propio país no no no no eh, evaluemos la realidad pero bueno esa es la lucha que tenemos que dar y la que no hay que perder la de estar en la calle y seguir tratando de a poco de ir transmitiendo de boca en boca porque bueno los medios y si antes lo perdimos imagínate ahora <ríe> estos cuatro años van a ¿Sí? ser terribles. Bien, Ana, estaremos en contacto. ¿Y hay fecha para restaurarlo al, al mural? No, no nos pusimos de acuerdo todavía, pero va a ser en lo inmediato. Nos eh, otra, vamos a manteniendo al tanto. Otra cuestión. Eh, sí. Me olvidé preguntarte al principio. ¿Quiénes son los sí, que es formaron eso. parte de la de, de, de, de, de, del mural, de arreglarlo? Eh, ¿Está firmado como hijos, madres y el espacio de la memoria? me falta sí. Sí, en realidad, digamos, ellos que hicimos que sean quienes encabecen la, uh -huh. la, la actividad porque justamente queríamos que no se vincule a una cuestión kirchnerista o antikirchnerista o uh -huh. eh, que sea realmente focalizado en una cuestión de la lucha por la memoria, pero obviamente acompañaron todas las agrupaciones de acá de la ciudad, de, de Movimiento Evita, Peronismo Militante, La Cámpora y bueno, las agrupaciones que generalmente acompañan este tipo de actividades. Pero sí, quienes encabezan son hijos, madres, abuelas y Documenta Bayborrea también. Ah, me falta Documenta Bayborrea. Bueno. Documenta Bayborrea también, sí. Bien, fuerte abrazo, Ana Paula. Estamos en bueno, les agradezco mucho por el espacio.